Querías escuchar la pura realidad que se vive en la calle y tenemos que enfrentar. Querías escuchar la pura realidad de lo que es caerse y volverse a levantar. Soy muy humo La pura realidad que se vive en la calle y tenemos que enfrentar. eso Que lo político no tomen Históricamente ser artista no implicó la simple creación de una obra de arte, de una pintura, de una canción de un personaje históricamente muchos artistas decidieron tomar el desafío de quebrar ciertos límites y normas establecidas históricamente los artistas populares y comprometidos siguen luchando junto al pueblo hombres y mujeres ponen su espíritu creador al servicio de las causas populares ponen el cuerpo la voz y el alma para mostrar las tristezas las luchas conquistas y alegrías del pueblo En el popular barrio de Villa Libertador, ubicado al sur de la provincia de Córdoba, surgen dos grupos musicales, Luz de Sombra y La Cruza. Los diferencia su estilo musical, pero los une su mirada crítica a la realidad social. De sombra. Luz de sombra es un dúo de rap compuesto por dos hermanos, Facundo y Matías Murúa. En un agradable encuentro con los jóvenes, tuvimos la oportunidad de conocer de qué se trata este proyecto musical. Luz de sombra es el grupo que formamos nosotros dos, hermanos de sangre, hace ya casi siete años. La formamos por necesidad de, de sacar lo que llevamos adentro, un poco de bronca, un poco de saber qué se sentía hacer música, el querer sobresalir, digamos. Y el expresarse también, más que nada, o sea, eh, poder expresar lo que lo que vemos, cómo, cómo tomamos lo que, lo que está pasando ahí en la sociedad y que muchos prefieren ignorar así. Entonces, por mi parte, así es más por la necesidad de mostrar la realidad del pueblo a, a la gente que, que consume televisión. Poder hacer lo que uno quiere eh, sin, sin la necesidad de, de, de hacer algo comercial. Sin necesidad de tener, por ejemplo, un cedo, saber que la autogestión es posible. O sea, la autogestión es como poder llegar un poco más allá. Como poder hacer algo aparte de lo que siempre suena en la radio o las letras que componen a los y la... Y las pistas también, la Las componen. pistas generalmente, casi todas, la mayoría son nuestras. Tenemos temas que hablan de, de los problemas, del abuso policial, de, de la contaminación social. O, o también de, de nosotros, o sea, de lo que sentimos. De, de lo que somos, de lo que pensamos, eh, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Yo escuchaba una base de rap, por ejemplo, en la tele y ya me decía, que debe estar bueno, porque tiene rap. <risa> y bueno empezamos a escribir, después empezamos a descargar programas para hacer música Y ahí, ahí empezamos, o sea, fue como dándose. Sí. Así, bueno, <risa> nos, nos dimos cuenta que era lo nuestro, que nos gustaba y que queríamos seguir haciendo. Y por y más que daba un nos gustaba. <risa> fue ahí que empezamos a grabar, ir al estudio, después eh, nos invitaron a tocar y fue ahí que empezamos, así bien, más o menos en 2012, 2011. Fue ahí que más o menos empezamos a tocar, así, ¿viste? Pero. La banda más o menos se arma en 2008 y con, no con, sí, sí, con esa con esa ganas que teníamos de hacer, de, de, de mostrar lo que sentíamos, eh, expresar la forma en que teníamos que laburar, ganando la vida. Entonces nuestra necesidad basa de ahí, de, de, de hacernos respetar como persona y, y demostrarle a la gente que también... Y como músico, ¿sí? También, porque... como músico. También, ¿no? La Cruza está compuesto por cuatro integrantes. Tres hermanos, Gonzalo, Martín y Marcos, y su sobrino Tobias. Sus experiencias, logros y convicciones no fueron retratadas por Gonzalo. Que nos sobran los poemas, los falsos poetas y los crucigramas. Que nos sobran las miradas para entendernos qué es lo que nos pasa. Que, que nos, sobran nos sobran libros, libros viejos para que no no quemados en, en la madrugada. Donde la noche distrae y los ignorantes dicen no saber qué pasa. La cruz se formó Pensando en cambiar un poquito la historia de los artistas, de los músicos por ahí que eh, Distraidores, que, que nos cruzamos mucho Y siempre con la, la idea de escribir canciones nuestras propias Desde que empezamos con la cruza cantamos canciones propias que, que eso es muy importante Y nosotros siempre que nos presentamos hacemos un pantallazo al barrio Somos muy fanáticos de nuestro barrio Y bueno, el primer disco que sacamos que se llama Central Rojo Es una, es una obra conceptual dedicada al barrio y a la lucha social, a la lucha que vemos todos los días acá en los vecinos del barrio. Y las canciones hablan de un montón de cosas, somos eh, tres que escribimos en La Cruza, entonces cada uno tiene cosas distintas para, para decir. Siempre apuntando al mismo lugar que es dejar un mensaje. ¿no? Nosotros al subirnos a un escenario por ahí a hablar de, de lo que está pasando es también hacer política. Así que sí, bueno, si lo ves desde ese lado estamos militando desde la música. Tenemos un barrio muy construido con la lucha, entonces nosotros no nos podemos quedar dormidos y no, no hacer siempre que vamos a tocar nombrar al hospital o nombrar al basural que hay en la Ruta 36 o nombrar a Monsanto o nombrar a Porta en donde estemos. Así que bueno, creo que, que esa es nuestra tarea desde el lado de la música Que siga siendo así, que sigamos encontrándonos en estas cosas En estas radios comunitarias, en estos lugares eh, nuestros Porque estos lugares son nuestros eh, Y los podamos utilizar y hacerle frente a las grandes empresas que tenemos al frente Que desde estos pequeños lugares, desde estos micrófonos menos escuchados Le podamos hacer frente, le vamos a dar batalla a todas las empresas A todos estos que nos quieren lo podemos decir, nos quieren desaparecer. El otro día yo estaba caminando para allá, ¿no? Así con mi carro cartón, era empujando así. Y nos gritó una mujer que iba en una 4x4, nos dice, vayan una labura manga de vago, es fácil, sé pobre, nos dice. Se pobre va porque cobran asignación, cobran suicidio, toda esa cosa, qué lindo que ese pobre. Me dice así, ¿y sabe que Yo estoy podrida, se Escucha tanta gílada. Claro, yo estoy repodrida, podrida porque, por porque yo le digo a la señora, a la doña esa, venga, sea viví con otro, le digo yo, porque si sí es tan lindo, ¿no? Se pobre, tan fácil, que es tan lindo te crees que ha venido, no, no ha venido a vivir con otro, eh, perdona y vos y si yo por ahí hablo medio medio raro, no, porque pues, a mí me cuesta muy mucho porque yo no sé leer ni escribir entonces bueno, si no se me entiende y corregime cualquier cosa vos y cuando me ponen los micrófonos yo yo, yo yo, estoy contenta ¿sí? porque lo que pasa que a ver, es como que si yo hablara y hablaran toda la villa, ¿me y todos los muchachos y las muchachas cartoneras Ella es Yamila la Cartonera, un personaje creado y protagonizado por Karina Cortés, actriz y directora de teatro. Yamila es un personaje que nació hace unos cuatro años o cinco más o menos, eh, de una idea que, que yo tuve cuando, después de haber visitado muy, durante casi 20 años eh, las villas de Córdoba. Y me surgió la necesidad de hacer hablar a muchas mujeres que tienen las características de Yamila, eh, hacer que esas mujeres tengan voz, que tengan micrófono, que tengan espacios para decir cosas. Sí, mi viejo era muy pobre. Yamila ha tratado todos los temas. Es decir, Camila pues se interesa en, en todo ¿Qué sé yo? Por ejemplo, desde lo que pasa con un chico Que es perseguido por la policía solamente por portación de cara Hasta si sí, hay un, un, un cohete que hemos enviado a la luna Yo considero que todos nacemos artistas Todos, absolutamente todos los seres humanos Pero algunos elegimos seguirlo siendo toda la vida me llaman Artistas populares Córdoba, sumando vagones al Expreso Parco. De Córdoba, para todo el país, Silvina Juncos, Joaquín Valentinis y Aileen Solingara. Radio Sur, Villa, El Libertado.